Primer libro de los Reyes, capítulo 11 Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de s i d o m y a las Eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A e s t a s pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milecom, ídolo abominable de los a m o n i t a s E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de j e r u s a l é n Y a m o Loc ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a j e r u s a l é n la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Adad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab el general del ejército a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, Porque seis meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Adad huyó, y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se f u e a Egipto. Era entonces Adad muchacho pequeño. Y se levantaron de Madiam, y vinieron a Param, y tomando consigo hombres de Param vinieron a Egipto, a Faraón rey de Egipto, El cual les dio casa y les señaló alimentos, y aún les dio tierra. Y h a l l ó Hadad gran favor delante del faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tafenes. Y la hermana de Tafenes le dio a luz su hijo Genubad, al cual destetó Tafenes en casa de Faraón, y estaba Genubad en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: Déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿Por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Él respondió: Nada. Con todo, te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada. El cual había huido de su amo, Hadad e s e r rey de Soba. Y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco, y habitaron allí, y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Y fue otro mal con él de Hadad, porque aborreció a Israel, Y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabad, Efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de j e r u s a l é n le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos, y dijo a Jeroboam, Tomó para ti los diez pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré diez tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a j e r u s a l é n ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado, y han adorado a a s t a r o t diosa de los idonios, a que Mos Dios de Moab, y Amoloc, Dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las diez tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en j e r u s a l é n ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo, pues, te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que d e s e a r é tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oídos a todas las cosas que te mandare, y a n d u v i e r e s en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, y todo lo que hizo y su sabiduría, no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron cuarenta años, y durmió Salomón con sus padres, Y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo.